rompes cadenas Espíritu Santo de Dios hoy nos haces libres para correr confiadamente a el trono de la gracia y por eso hoy decimos hay poder hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder de Cristo para caderas romper, caderas porque tú eres el Señor y no hay otro Dios y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros Jesús hoy nos levantamos como un ejército como el ejército de Dios de los redimidos de los victoriosos porque estuve en cadena El que venció para cadenas rompentes